Amata tu Televista, eta piztu irratia. Amata El rico Noel. Escribir es encontrar lo más urgente que hay en tu interior y explicarlo. Porque lo que pase después con tu obra, que ganes un Pulitzer o no te lea ni tu madre, es solo cuestión de ego y puedes vivir perfectamente sin ello. Pero sin escribir, sin crear, pintar, esculpir, cocinar, sin explicar eso tan urgente que no te deja dormir, nadie puede vivir plenamente. El guionista Richard Price en una entrevista concedida a La Vanguardia. Zainan, espaldian saieztu talboitza, zunika etorkizuna. Horain arte momentuarekin naikua izan da, horain ordia badatoz galdera. Bueno, arratzalde hon guztioi hemen gauz berriro. Errik Oloven, Arratzaldeon, Naya Arratzaldeon, Maki Arratzaldeon, Tamara Botolletan Eta público adaukau gaur Bueno, agian izenak es ditugu esango Bueno Ala, bai. ¿Eh? <risa> Cristina Foncho <risa> Uy, barkatu <risa> <risa> <risa> Bueno <risa> Bueno, pues lo dicho Que buenas tardes a todos y a todas Que nos estáis escuchando O que nos vayáis a escuchar Y, y bueno, pues eh, hoy tenemos eh, un tema muy especial y es un pequeño homenaje, ¿no, eh, Naya Es un homenaje a un taller literario que existió que empezó que surgió en Baracaldo hace muchos años, se llama el taller La galleta del norte y queríamos como queríamos entrevistar a Josu Montero, que fue uno de los fundadores y no ha sido posible porque está dando cursos de literatura, pero por lo menos vamos a contar un poco lo que era y lo que sigue siendo todavía La galleta del norte, que vuelve a estar de, de moda. Ajá. pero bueno antes de eso ya sabéis las noticias y luego tenemos esa super agenda express que seguramente una vez más no tendremos tiempo y la tendremos que decir a rappa la veremos eh, veremos si bar une tamara al visteac kolores. Kolorio guztietako informazioa. Bueno, tazteko, Barakaldoko albisteekin hasiko gara eh betilez. Barakaldo nere ordezkaritza izango du Jaiherrikoien alde, aldeko lehenengo kongresuan. Las comisiones de fiestas si y entes culturales firmantes del Manifiesto Bulchatus, entre los que se encuentran la Comisión de Chosnas de Baracaldo, San Vicente Coja y Bachordia y Bagacha Cocultur Vilgunia, tienen una cita el próximo 22 de mayo en los Cines Capitol de Bilbo para celebrar el, el primer congreso de fiestas populares de Euskal Herria la necesidad de hacer frente a las innumerables a las innumerables trabas que desde las institu instituciones se vienen imponiendo en los últimos tiempos a las fiestas populares hechas desde el pueblo y para el pueblo, pues es lo que ha hecho que agentes culturales del conjunto de Euskalerria se movilice para encontrar soluciones conjuntas. El debate que se celebrará durante la mañana del sábado 22 tiene como objetivo testar un poco pues la salud y el futuro de las fiestas populares y las comisiones de fiestas ya tienen en sus manos el dossier que sirve de base para el debate y la reflexión. Se, en, en palabras de, de las comisiones, es, esperamos que este primer paso sirva de inicio para un largo recorrido en defensa de las fiestas populares. Eta, aile, que dute bidale digute manifestua, irakurriko dizue guzoiik, asiera tartetxo bat, nahiko luzetxoa da, baina gero denaden huegunetan eta irakurrialko duzue. Jaia errikoiak bultzatuz, iria, erria, ausoa, pertsoren arteko solasa da, aksioa joan etorria, talka, etenik gabeko mugimendua. Herria, auzoa, iria, indar ere da. Tentsio gunea, dezioen esparrua, sentu, sentimenduen aldea. Auzoa, iria, herria, itxura morfologikotik aratago, lurralderi gabeko lurraldea da. Auzotarrok, iritarrok, herritarrok gure bultzadekin, gure ufadekin, gure atxarekin, gure pausuekin, eraikitzen dugu, atergabe. Bueno, pues eh, este es el manifiesto que me vas a dejar Naya que lea un fragmento, ya sé, ya sé que has leído el inicio, pero me ha gustado este este pequeño párrafo que yo creo que define muy bien eh, bueno, esa filosofía y ese espíritu, ¿no? de, de este congreso y de to, de todo lo que realmente engloba pues ese congreso de fiestas populares de de Euskalerria. Y dice así: Del mismo modo que el escultor labra la madera, así nos ha trasladado este movimiento un modelo festivo que aglutina, busca, cuida, mima, la participación, la libertad de expresión, la ilusión, el humor, la ironía, la solidaridad… En resumen, todo aquello que durante largo tiempo ha representado y representa a la fiesta y la cultura popular. Yo creo que, bueno, este párrafo resume muy bien el verdadero espíritu, pues bueno, de tantas y tantas comisiones de, de fiestas populares que existen en Euskalerria y de, de este congreso, ¿no? Y que no nos engañen, verdad, cuando hay gente que piensa que las fiestas populares tiene que ser un modelo muy concreto. Al final sí. hay muchísima gente que trabaja todo el año para para realmente hacer unas fiestas populares, entonces esperamos que a partir de de ese congreso todavía más resurjan y que na nadie olvide nuestras fiestas populares. Eso es pues ¿Y nada. ya están aquí? ¿Es? Bueno, que sí Ya el precalentamiento pasó Con Deusto haya, que Y ahora vienen las de ortoella La próxima Bueno, ahí Quien no esté preparado Y no se haya apuntado ya Para ganar el premio Marijaya 2010 Eh, que vaya haciéndolo ya, que, que vaya haciéndolo ya solicitudes en cualquier Chosna o de cualquier pueblo, barrio, ahí estarán no. las solicitudes. Cualquiera, cualquiera. Bueno, también <risa> es cierto, no. cualquiera no vayáis, <risa> que no en todas dan ron <risa> Bueno, continuamos. Eh, la siguiente noticia eh, es curiosa, ¿es curiosa? Y di y digo que es curiosa por lo siguiente, ¿no? Se titula Consiguen la imputación de dos directivos de Plastificantes de Luchana. Pues nada, lo que nos cuentan es que tras seis años de instrucción, 140 familias del barrio Baracaldés de Retuerto pues han logrado que dos directivos de, de esta empresa, de plastificantes de Luchana han eh, imputados por un presunto delito contra el medio ambiente por unos vertidos contaminantes. Y bueno, estas eh, sustancias contaminantes eh, fueron el 22 de enero y el 29 de agosto de 2003, que como he dicho, eh, pues bueno, eh, afectaron a 140 familias. Y bueno... Eh, cuáles fueron estas eh, estas eh, ahí que se me va sustancias contaminantes pues bueno una fue una emisión de tolueno y la, la otra fue pues eh, bueno pues otra eh, que ahora la he perdido perdón he perdido la palabra pero bueno el tema es que generó estas eh, escapes generó gases irritantes que se introdujeron en las viviendas y luego las, eh, el siguiente escape el segundo escape eh, pues nada fue a causa de otra avería como la primera en la fábrica de plastificantes de luchana eh, que hizo que sustancias eh, tóxicas evacuaran al colector de aguas eh, pluviales. Eh, lo que dio lugar a nuevas emanaciones eh, de gases irritantes y los afectados pues fueron los eh, residentes, una vez más, de, del barrio de, de Retuerto. Retuerto. Uh -huh. Pero bueno, eh, la verdad es que esta fábrica aparece la central nuclear del de pueblo de Homer Simpson, de eh, de Springfield. Y bueno, no sé si imputarán también al señor Vance, pero vamos, estaba o está hecha un cristo esta empresa. Bueno, de todas maneras yo creo que es importante al final que, que por lo menos que se hayan imputado a dos de los directivos de, de esta empresa. Sí. Que no la que la Sileno era tu palabra, Sileno. Sileno. Sileno, Sileno. Ah, las ¿la ha encontrado. <risa> es, vaya <risa> sopa de letras que tenemos aquí, eh. Solueno y Sileno, que mm. normalmente al final las empresas pues na, da igual que la gente se medio envenene, que con dinero se arregla todo. Entonces, este caso, a ver vamos a ver cómo se termina, pero bueno, de momento mm. parece que va por buen camino para para la gente del barrio. Bueno, Eh, decir ahora que has comentado eso, decir que, que si bien es cierto que los vecinos eh, han recibido el auto pues con satisfacción, eh, aún echan en falta algunos implicados, ¿no? Y entre ellos el Ejecutivo del ACO y la Diputación eh, Vizcaína eh, como parte... Eh, Pues eso, que eluden su, su responsabilidad, ¿no?, en este caso. Incluso también el, al Ayuntamiento de, de Baracaldo, hmm. por, porque al final son ellos han sido los que han permitido la actividad y los que han otorgado las, las licencias. Sí, que bueno, como siempre falta gente. Exactamente. ¿No? Bueno, vamos a otra. Venga, pues. Llamamiento a, practic a practicar la objeción fiscal contra los gastos militares. Zer gairego eragozpena burutzeko deia zabaldu berri dute akitzat eta Bizkaiko hainbat emakume elkartek tartean argitan eh Barakaldoko emankumentzako alku etxeak. Urtero Urterolez eta antolatzaileen arabera egun militar zabalkuntza dagoen bitartean gobernuarik militarismoariz militarismoarako aurrekontu saia ganditzen jarraitzen du baina bestalde erakundeek ez dute ondino konponbiderik eman emakumeek bai, kolektiboki, bai, indibidualki bairatzen dituzten ego, egoera larriei. Erasotatratu txarrak, ba banaketak, dibortzioak, lan diskriminazioa, e, pobreziaren feminizazioa, gizarte naiz komunitate zerbitzuen gabezia, eta honen e, aurrean, honako proposamena lousatu dute elkartek. Urrengo errentaren aitorpenean, iruro-gei euro ematea, bizkaiko emakume taldek garatzen dituzten proieto hauetarako arguitan en eh, curerico en macumencha colcochea nevava se estado macumencha cocus es centro de tab uh -huh. y bueno eh, resumiendo eh, lo que proponen eh, los dif estos diferentes colectivos de mujeres de vizcaya y la coordinadora antimilitarista caquicha es eh, pues bueno Eh, hacer una iniciativa para reclamar que los actuales gastos militares sean destinados a cubrir las necesidad necesidades más básicas de las familias que sufren los actuales procesos de paro, desahucios y, y pobreza derivados de la actual situación de grave crisis económicas. Eta begira gañera, betxu izedato dauden, nikuste askotan esan ditugula eta gehiagotan esango ditugula ondiño, baina, gasto militarrak 6 eh, puntutan... Eta, oso, oso, res, eh, el gasto militar estatal para el año 2010 es de 18.000 millones de euros Uy. mucho cero sí, sí, demasiado desde la comunidad autónoma se contribuirá con 1.500 millones de euros con lo que cada persona residente contribuiremos al gasto militar con 725 euros al año se vende material militar por valor de 600 millones de euros solamente en la ...en la comunidad autónoma vasca. Son 75 empresas, 32 en Vizcaya, 24 en Guipúzcoa y, y 19 en Áraba. El gobierno español ha aprobado la compra de 15 aviones de combate europeo por valor de 1.200 millones de euros... Y, ...y ha adquirido carros de combate para el ejército de tierra por valor de 321 millones de euros... Uh -huh. El coste de las intervenciones militares para este año 2010 está cifrado en 800 millones de euros para mantener los 6.000 soldados despla desplazados en las cuatro guerras en las que está inmerso el ejército español. 6.000 solamente fuera. Y ya, bueno, ya es atónita. El despliegue militar español en Afganistán cuesta un millón al día. Toma. toma Pues toma. nada, ¿eh? que los sí. ejércitos no hay crisis. Que el que diga que sí, que miente. Eso es, y que tengamos en cuenta Que los aviones de combate Y los eh, Carros de, de combate Pues bueno, no, no son para limpiar Las calles, que no les ponen escobillas por debajo Y cosas así para ir limpiando O tirar flores, que no, eh Que es que lo de las flores que salen por los eh, Fusibles y eso, que no, tira, que ¿no? Era un cuadro tira. solo sí, Era un cuadro, que no, qué? que no, eh Y luego espérate, porque luego me dicen Ay, que si se me ha veriado la rueda izquierda Que si ahora no Sí, sí Ya la son, rueda izquierda, ya te no, digo yo. Los fusiles, ¿Y fusiles. He que he dicho yo. Los fusiles. Los fusiles. <risa> Joder, cómo estamos aquí, eh? Seguro que había pasado un advertido para todo el mundo, pues no, para ella no, para ella no ha pasado. Podéis sacar el cuadernito donde está lo de chicharrica. <risa> bueno, bueno. El, el perrito con el cartel, el <risa> pero bueno. <risa> vale, basta <risa> ya, ¿no? Como a la a cachondeo. Bueno, pues nada, yo haciéndome un poco el sueco, pues eh, pasamos a las siguientes noticias que son las de Euskal Herria. Y nada, la primera es eh Gizonak izateko modu berriak Aztergai Santurtziko maskulinitate lantegian. Bueno pues eh, nada, lo que nos proponen desde Santurchi es un eh, taller para hombres que se realizará el próximo sábado, día 8, es decir mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Santurchi. Entonces pues, bueno, este taller surge eh, desde la idea que cada vez son más los hombres que se replantean el modelo de masculinidad imperante en la sociedad. Y, sin embargo, ¿son las mujeres las únicas que se ven afectadas por este sistema patriarcal? Esa es la pregunta que se hacen y, por lo tanto, la respuesta es clara. no Hay hombres que comienzan a plantearse que esta manera de ser hombre, además de ser injusta, violenta e incluso asesina, con respecto a la otra mitad de la población. Por todo ello, pues eh, plantean estos talleres a los que os animamos a participar y, y que, bueno, no está mal el replantearse... Este eh, sistema desde la postura de, de hombre. ¿No? No. <risa> y de hecho hay que, que, que se pueden hacer bastantes. Yo creo que también que esto se deberían hacer desde... Desde la educación des, desde la educación estoy hablando de, de desde los propios sistemas educativos desde los más pequeñitos tanto chicos como chicas porque hoy en día todavía se está viendo en la adolescencia sobre todo es impresionante el machismo que impera y a mí me preocupa que muchas veces son las las más machistas sea, son las chicas entonces yo creo que de que estas sí. con, que no podemos olvidar todavía que nos queda mucho mucho camino para recorrer que empezar desde que empezar desde chiquitines chiquitines sí. bueno mamariga... Mamariga co-cultur gunea. si sí gure kidea pasan e gunean, prencha, prencha urrekoan, micrófono escutan, eta ser gertatzen da Mamariga co-cultur gunearekin. Vai bañaes, eh, las asociaciones vecinales y culturales de, de Mamariga, eh, Mamariga co-culture txea, asociación eh, vecinos y vecinas de la comisión de fiesta Sugegorri, han pedido al ayuntamiento que reconsidere algunos aspectos del nuevo equipamiento proyectado para el barrio. Tras un recorrido bastante largo de reivindicaciones vecinales a favor de recursos para Mamariga, este año el Ayuntamiento ha presentado su alternativa, eh, Mamariga Co-Culturgunia. Tenemos un sentimiento agridulce, manifiestan desde los colectivos populares. Están están contentos y contentas porque ha sido luego el barrio, pero por otro lado vemos como un proyecto inicialmente ideado por nosotras, junto a diferentes personas referenciales del barrio. Y el ayuntamiento lo ha modificado, incluyendo además importantes carencias, comentaban en, en la rueda de prensa. Exigen, por tanto, que los nuevos equipamientos culturales ...vengan a completarlos ya existentes en el barrio... ...y nunca a sustituirlos... ...en referencia a la cultura echea de Mamariga... ...que este año, como ya recordamos también en su día... ...cumple 20 años... ...y, y que de hecho, en todo este tiempo... ...ha sido un espacio totalmente autogestionado... ...por la, por la vecindad de, de Mamariga... Desde, además es un, es un espacio, creo que lo conocemos bastante gente aquí Es un espacio que, que, que hay mujeres, que hay hay eh, hay chicos, hay chicas, hay niños, hay niñas Hay un montón de colectivos que ensayan, que hacen talleres Y entonces qué casualidad también Justamente la, en, en Santurchi, que hay una casa de cultura Y para una vez que se pueden hacer una, van y la hacen en Mamariga Pues hombre, yo creo que es un poco también... Hmm. ...pues un poco injusto... ...para la gente que lleva tantísimos tantísimos años... ...dinamizando ya Mamariga... ...pues sí... ...además, eh, ¿qué, ¿qué más nos comenta... ...sobre esta noticia, Naya? Pues dicen además que el Ayuntamiento... ...es totalmente inflexible... ...que no les dejarían cambiar ni el color... ...de las paredes de la, de la propuesta... ...que hacen eh, desde el Ayuntamiento y, y denuncia además a, denuncian además del proyecto de haberse enterado del proyecto de la, de la puesta en marcha de este proyecto por medio de las noticias publicadas en internet sí, sí. siendo además la, los propios colectivos pues los que han solicitado las reuniones informativas al ayuntamiento una vez que ya ha analizado pues vecinos y vecinas reconocen que este recoge propuestas pues muy positivas para el barrio como la ludoteca o los locales de ensayo ...aunque hay otros puntos en los que no se muestran ta de, tan de acuerdo... ...el proyecto que no ampliará la plaza... ...la construcción de la tercera planta... ...costaría un total de 700.000 euros casi... ...se trataría pues de la ludoteca más cara de Europa... ...se despilfarrá dinero público en espacios... ...que ya existen en el barrio... ...como aulas para cursillos y reuniones... Y, ...y entonces pues ante estas carencias... ...los colectivos culturales de Mamariga... ...han presentado una alternativa viable al ayuntamiento... Y en él aprovechan gran parte los equipamientos solicitados y diseñados, pero con una mejor distribución y me un mejor aprovechamiento del espacio también. Uh -huh. oh. <risa> Bien, eh, nada, pues eh, comentaros que que bueno que ahí está una vez más eh, las instituciones, qué planteamiento tienen para nuestros barrios y nuestros pueblos. Eh, mira que hay necesidades en los barrios, pero bueno, siempre van a, a aquel que ya ir el asisten. propio barrio, eh, las personas del propio barrio ya se han organizado para generar eh, ese déficit, pero en el pero bueno, ahí van las instituciones en vez de ir a otros donde sí existe esa necesidad, ¿no? Pero bueno. ¿Qué, qué problemas de esta el autogestión, berda? Que problemas les da, que problemas, qué problemas Pero bueno, ya eh, urrengoa albiztea eta azkena, bui, denbora no Barruagoas, claro. eh, bueno, bueno, bueno Itzerin ta itzerin Hori da, hor dune, bueno, urrengoa da, kuleroak burura eta salto mundura Hor daukagu izen burua eta izenburu honekin doa albistea eh? Ba, hori. Iase ja burutu zen ziren Euskal Herriko 4. jardunaldi feministen arira neska gazteok ere, ere ba, feminismoaren inguruan biltzeko parada izan genuen. Gasteiz ikuspegi ikuspegi batetik feminism, feminismoa nola bizi eta borrokatzen Borrakatzen dugun, eztabaidatzeko sortu zen jaiki dinamika. Horren ondo, ondorioz, kokutsa gaztetzean asamblada bat buru, burutu zen. Emakume gazteok, jaiki lotu feminismora. lelopean. Asamblada hori, esparru desberdinetako neska hanitzen eh, bilgune bilakatu zen. Orduan, egun handia gertuago dago, eta bi mila amarreko maiatzaren zazpi, sortzi eta bederatzean, Euskal Herriko emakume gazteon, irugarren topaketak buruko burutuko dira hernanin, kuleroak mundura, eta <risa> oi, burura eta saltu mundura, lelopean. Bueno, bai. bai. I... E, esango dugu berriz lelua ba espada. Bai, gero ajenak nikuzten dut da, dagola eta bai. esango du. Ona den eh izango da gainera Hernani, beraz e, gero ja kontatu digute e, hau beste irratzio baten ekarri ald, ekarri aldugun emakume e, bat. Or eta kontatuko digute se, se, se senolan, bueno, senola kotopaketate se, dituzten bertan Hernani. Eta ba, bera burura tasalto mundura. Orida. Eta hoin, e, nik uste ya maitu dugula berriekin Orduan, e, eukiko dugu, bueno, abestitxo bat, jarriko digute Oi. Poeta Enkadenado Poeta <tose> Enkadenado cabeza que me llega del cerebro hasta el oído se fue por mi garganta hasta mi alma se fue la realidad en un suspiro la lágrima que cae por el filo de mi cara mientras exiguo flota en el humo que empaña mi mente callada y esconde mi vidando que hace, y en una de las me perderé déjame y en paz déjame viajar mi forma prohibivida libertad en libertad en libertad. cómo te ha ido me inspira a ver pelo y me canta las canciones que escribí para mis amigos yo me imagino cuando cívico con lóguete y la aspirina y alucino en mi sueño el bicho me hizo efecto la guitarra se me ale a llorar quieto No se sé lo que hacer En una de to me perderé Tú déjame y en paz Déjame viajar Mi forma prohibida es libertad Es libertad Es libertad Se fue el rumor y otra vez como una flor marchita se me pasa el efecto y todos gritan hasta la nube me critictica porque soy un poeta y vivo encadenado al artes y caallerero ¿No gusta mi camino y min área agujereada corre y vete come con araña y no sé y en una de las dos me perderé déjame y en paz déjame viajar y forma preda libertad y forma preda libertad y forma prohibiida libertad Pues nada continuamos el programa eh, hoy como os hemos comentado el tema era un homenaje a la galleta del norte y bueno en, ha querido participar en este homenaje también pues a, eh, la personita que nos hace las agendas que estarán tan tan la primera segunda de ruper orgánica sí. bueno que nos vas a contar Eh, bueno, yo os voy a contar un chiste Para así introducir el tema un poco, ¿no? Entonces, estas son dos señoras que van por la calle Y le dicen una a la otra Anda, ¿estas son tus hijas? Y dice, sí ¿Y cómo se llaman? Pues mira, una se llama Fontaneda Y la otra Cuétara Y le dice la otra señora Y la tuya, ¿cómo se llama? María, anda, como las galletas Pues el tema es un poco sobre el taller <risa> Es muy bueno, no me acuerdo de contarlo bien Ya no sabía chiste ¡Ja, Bueno, pues este chiste es un poco pues para introducir el tema, eh, porque vamos a hablar... O sea, bueno, son un poco serios, chicos y chicas. Vamos a hablar eh, del taller literario La Galleta del Norte, que es un taller literario que llevan en Baracaldo desde el año 83. Y aunque nos parezca mentira, pues Baracaldo también tiene sus cosas bonitas. Y esta es una cosa de ellas. Pues este taller eh, es un taller literario. Eh, surge como iniciativa de Josu Montero, Charo Sierra y Carmelo la Lacalle, quienes en noviembre del 83 realizan una convocatoria pública en maracaldo pues con el propósito un poquito de potenciar no lo que es lo que es y siga siendo ¿no? eh, su pasión común que es lo que es la escritura y la, y la lectura y desde ese momento y hasta la fecha el grupo ha mantenido pues un núcleo de 5 a 6 personas en torno al cual han ido sumándose y restándose pues eh, voluntades que siempre han aportado juan y toda de arena al proyecto eh, dependiendo de, pues, de, de cada momento no Como su propio nombre indica, la principal actividad del taller es la escritura compartida, la producción de obras colectivas eh, y fundamentalmente cuento y teatro. Este escribir en común ha dado origen a un estilo cuanto menos peculiar bautizado como galletero y que funciona especialmente bien en obras que van del humorístico a lo desca descabellado. Y es que el principal presupuest eh, pre eh, presupuesto del taller siempre ha sido explorar y explotar el aspecto lúdico de la creación, la literatura como juego compartido, alejándose de la imagen tópica del autor que sufra sola su producción y apartado del común de los mortales, enajenado en una torre bella pero inaccesible. Como resultado, el taller ha cosechado algunos éxitos, como son el premio de taller breve, otorgados por Ayuntamiento Santurchi, en los años eh, 85, 87 y 91, por la obra Harsey, La última cena y Butano, respectivamente. Y el estreno de la obra, Hoy, Última Función, escrita en colaboración con el grupo Carraca, que consiguió eh, un premio a sorcilla en el 92. Otra faceta no menos importante ha sido la difusión de la labor de la Galleta del Norte, que viene desarrollando desde su creación, materializada en una revista homónica o oh, homónima, de la que han aparecido cinco números hasta la fecha, siempre con un formato diferente y sin periodicidad fija. La colección de libritos también denominada Los libros de la galleta y así como un buen número de recitales y exposiciones. Bueno, bueno, impresionante lo que hacen estos tipos. Impresionante. ¿Qué nos, qué nos dices tú, Naya? ¿Qué nos dices? Y, y también es eh, una noticia que ha salido estos días y es que van a en Cuba les van a publicar, van a publicar una ontología vasco-olguinera. Que, que al final es importante Porque claro, esta es, esta, la galleta va a bajar a Cuba Donde ya va a salir impresa La primera antología que que realizaron Junto a poetas de la galleta del norte Pero no estarán solos ...junto a ellos, pues poetas holguineros... ...tienen también un puente del Caribe al, al Cantábrico... ...y al final es, porque claro, luego van a... ...son muchos poemas, la antología es de cosas... ...y de poemas muy, muy antiguos... ...que han ido recogiendo a lo largo de estos de estos últimos años... ...y que, que se haya hecho primero, además que se publique en Cuba... ...yo creo que ya es un... Ya. ...es importante, yo creo que va a ser bonito... Uh -huh. ...habrá que hacer un viajecito, luego vasco holguinero... Para, para, ...para conocer un poco mejor... Sí, como que si necesitas otras excusas, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, además de, de esto que comentábamos, eh, me gustaría aportar al tema mi granito de arena. Y es una oda a la galleta. Y entonces, eh, esta oda dice así. Oda a la galleta. Galleta, que sigues dorada. Cruje tu luz. De no tenerte voy desmigándome. Mesa redonda, sol. Ahora luna. Son de las voces trenzando unidas frases y frases. Cruje ahora el verbo de no tenerte. Mesa completa, luna vacía. Ahora es el rechinar de dientes. Dame una sola de tus letras. María. Quiero alzarte de nuevo y compartirte, partirte, desmigarte, como el pan. Digo eso. María Antonieta. Ven y dame una galleta. ¡Plas! Bueno, menos mal que a ninguna se os ha ocurrido Sabiendo como terminaba la oda Darme una galleta ¿eh? De las que de esas de cinco dedos Yo un poco a punto, eh Pero... Pero bueno, ahí ha merecido la pena Pues eh, graciosilla, ¿no? La, la oda al final y, y todo lo que nos eh, Aporta esta galleta de, Del norte que, bueno eh, Joshua Montero Que es uno de los miembros Eh, también ha hecho su ha, ha hecho sus aportaciones y entre ellas pues bueno al mundo de la literatura pues con sus poemas ¿no? y, y bueno eh, tenemos además que... sí, ade además recuerda que también eh, durante muchos años ha estado en caldo la Caraba Ah, es verdad la Caraba, que la que era un, fue un proyecto de aunque ya no esté la, la caraba era una librería alternativa De que empezó, que surgió a través del taller La Galleta del Norte, que aunque ya no esté, pero mucha gente, yo creo que Joshua es Joshua de la Caraba, sí. que estaba al, al lado de los antiguos cines duples. Eso, era a ser un referente para mucha gente que igual buscabas pues algún, no, algún libro en concreto, libros un poco pues antiguos, incluso libros pues sobre temas de poesía y ya te digo de bastante concretos. Y si a mí siempre me ocurría lo mismo que es que iba, que al final ibas buscando un libro y ya pasabas dos horas pues hablando un poco... Con Yosu, pues de, de mil temas, ¿no? Y es una penita, ¿no? Pues que ahora hay una tienda de colchones. <risa> de colchones o... Que también son importantes. También son importantes en la vida. Pero la es complementar, la no sustituir. Oda a la poesía. Bueno. Bueno. Continuamos, entonces, Vas con esa menos. poesía de, de Yosu. Sí. A ver. Okay. Bueno, pues vamos a, vamos a recitar una poesía de Yosu Montero. Vale. Eh, la poesía se titula "La ciudad del Sol". Es este mi territorio, este que al pie del cerro se extiende. Este que me habita y que habito un instante solamente o nunca allí abajo. no el que in inútilmente trato de acercar con palabras, sin espacio, sin carne y sin aliento, sino este de las resecas aliagas en las laderas, latiendo sobre la tierra pobre en el corazón, del fulgor. Bueno, pues esta es una de, de las muchísimas eh, poesías que Josu Montero pues eh, nos sé eh, brinda a aquellas personas que bueno nos da el punto de vez en cuando y leer poesía, ¿no? Gozar un poquitín de esa de ese juego de palabras que, que nos muestran las las poesías en sí, pero bueno, en eh, Nayara eh, con Josu Montero me ha venido algo en la cabeza y seguramente que tú te acordarás Porque yo le conocí en un proyecto que se inició en el Club de Tiempo Libre de Rontegui, Ainara, que es eh, animación a la lectura. Y entonces eh, creo que es importante mencionarlo porque, bueno, eh, Baracaldo realmente fue algo pionero. No, no se conocía eh, algo así, bueno... Pues. Yo creo que no se volvió a hacer luego una cosa como esa Yo creo, además eh, es cierto, empezó hace mucho tiempo también eh, Y lo hacían desde el Club Tiempo Libre de Rontel, <ríe> Ainara uh -huh. Y Osu Montero, eh, con niños y niñas de 2 y 3 años Inició el proyecto animación a la, a la lectura a través de, de poesías y de cuentos y de teatro, en tanto en euskera como en castellano. En el barrio, por ejemplo, se hacía en, en la misma en la ludoteca, pero también les llevaba la biblioteca, la biblioteca misma que al final convirtió la biblioteca del barrio en un espacio bonito y con colores y que bueno accesible para los niños y las niñas que al final no están acostumbrados, igual desde tan chiquitines a estar en las bibliotecas. Pero... Eso luego ya terminó, porque terminó pues porque se terminó la financiación y después la autogestión llega para más la, eh, para lo que llega y eh, se cambió un poquitín, Josu Montero sigue sigue vinculado a a Rontegui, al Club de Tiempo Libre de Rontegui, porque lleva muchos muchos años también con el grupo de mujeres Alaya, que es que el que se reúnen en, en la asociación, lleva mucho tiempo, muchos años haciendo un taller de literatura. ...que cada año... ...tiene una temática diferente... ...han estado haciendo por ejemplo... ...además por eso... ¿eh? Me parece, ...es un tío que es la leche porque es súper empático... ...da igual que esté, que esté para chavales, para chavalas... ...para niñas, para mujer, las mujeres mayores... ...las mujeres le adoran... Y han, ...hicieron hace dos años... Y... <risa> <risa> <risa> <risa> ...es cierto... <risa> la adoran como las galletas... ...variadoradas... <risa> Eh, qué malo es, qué malo es este chiste, qué malo es, qué malo es. Entonces, luego nos, nos quejamos cuando nos dicen que parecemos los de Pásalo. <risa> Eso sí, ¿eh? <risa> Natural <tasuna. risa> Bueno, la cosa es que está haciendo, hice un recopilatorio sobre historias antiguas contadas por, por las propias mujeres de, de Baracaldo, Y sacaron un, un librito, tanto de... Y otro año, por ejemplo, también fue de, de juegos, de juegos y diferente de, de juegos, pues que, que estamos hablando de un grupo de mujeres que tienen entre 50 y casi 90 años. Y ha sabido, ahí siguen carrilados, sigue en todos los jueves, Haciendo estos talleres de, de literatura Y al final eh, es impresionante Luego aparte yo también yo da, da talleres Bueno pues en casas de cultura y así Pero yo creo que el proyecto que lleva con Rontegui Será de los de los que más tiempo lleva en nuestro pueblo uh -huh. Bueno y ahora pues para descansar un poquito Y también vuestros oídos que descansen un poquito Vamos a meter una canción de Marea Música ara alba ya yeah, me... Bueno, eta Baiozu Montero ezagutugu pizkat gehiago, pena bat izan da, segure asmoazen, elkarrizketaren, aipatu dugun bezala, baberari egitea, baina momentu hontan dago San Bixenteko kulturetzean eta jarr bat emoten, beraz zersinezko izan da, baina ea egunen baten, baina makik zu, norbet gehiago deskubritu nahi diguzu. Bai, baitxuz, e, lutsan atarrada eta, bueno, agian batxuek esagutzen duzuek, Eta da, ba, goiko. Goiko da, eta hemen daukaguna, e, zera, párrafo txiki hau, e, oso polita da, irakurtzeko holan, ez? E, dagoen moduan, eta esaten du holan. El tejedor de palabras, goiko, holokez lo mismo, jonandoni goikotxea uriarte, barakaldotarra ancestral. Lucha Natarra, para más precisión, poeta, filósofo y poeta otra vez. Escritor, pero sobre todo grillado de las ideas, idealista angustiado y miembro de la galleta del norte. Pues nada, aquí tenemos a Goico, pues eh, un miembro de, de la Galleta del Norte que, que es de este barrio de Luchana. Entonces, pues bueno, mira, es otro datito que damos que seguramente pasará desapercibido, desapercibido perdón, para mucha gente. Sí, bueno, y decir también pues eso que Paracaldo pues eh, también bueno, hay otros escritores y escritoras, vamos a mencionar a Sonia González. Eh Sonia es eh, poetisa, es muy buena. Y bueno, no. y bueno, ella en su momento ganó el, Creo que el premio, uno de los premios Y para raíz, pues sí, o sea que también es cuestión de mencionarla Y es aquí de Baracaldo, ¿no? Sí, sí, bueno, pues eh, Nada, pues con estos sí. pequeños datos Y antes, espera, me ha venido a la cabeza Con... ¿Qué, que, no ¿Qué? que nada, que me corta que Me corta, en vez de... Joder, que es la radio, que no nos ven Con que me des un toque me callo Pero no, pero ella me corta Bueno, pues nada, Naya, tu rollo Luego dices que no te saludo que me Ya te digo Goico también está haciendo ahora un, un taller de poesía experimental en Yo creo que están haciéndolo En varios centros También en en, en, bueno, en varios pueblos Y también en Maracaldo En San Vicente Yo sé que están haciendo Que se juntan dos o tres No sé exactamente muy bien De qué va eso de la poesía experimental Porque mezclan cosas Mezclan sonidos Mezclan letras Sí, yo creo que viene a ser un poquito parecido a lo que es el teatro experimental, ¿no? O sea, lo que hacen es recitar, hace un recitaje, o sea, recitan la poesía en sí, se disfrazan y a la par pues es un poco como eh, teatro, pues mezclando un poco el tema de los sentidos y cosas así. <risa> bueno, aquí el público menudo cachondeo se trae. Pero bueno, eh, nada, con esto vamos a dar por finiquitado el tema de hoy para dar paso a la agenda y por una vez, aunque sea, hacerla despacito y, y bien. O sea que Tamara cuando quieras Y ya no queda más salida que paciencia patida del carro ¡Hey! barrio ya la pelea con la vida golpeando todas direcciones yeah. voy ambulando por la calle sin un duro pachar al bolsillo yeah. la luz entra por la avenida otra dirección hey! agenda agenda agenda agenda agenda agenda, agenda. agenda. agenda. eta da gaur eingo dugu agenda lasai lasai ez da izango agenda express su que se tenes bai ba horregatik hasiko gara holan esaten lasai lasai bai lasai lasai ostira la gaida gaida holan gaida holan egituko bueno, bada ki sue bai ostirala eh, zazpi, hemen dau arantza eta ja beitu ze, ze idatzi duen Se idachi duen arantzak Hostilara Hostilara Que eres cojono Hostírala Hostírala Shaspi, o sea que Bueno, para que veáis que no, so, Ay, no nada, somos no so. dago, Joder, ¿eh? ahora se ha dado cuenta Manda la carga de leña, eh, como decía aquel Pero bueno, continuamos. Hoy 7 <risa> de maio mayo, <risa> eh, daukagu Eguzki egosk, Sopelako taldea, ba, Plaza Beltza Kulturgunean aurkezpena egingo dugu edo egingo dute Arratsaldeko 7etan. gero, <risa> <risa> Emengero hem bost Europaren aurka eh el carlana pues el carretar el carret konstatzen eta el carreta <risa> ino ez ondo esaten el carretaratzea eta itsaldia uh -huh. itsaldia madridgo enlazando alternativas eh, la guarne gailurraren inguruan izango da alternativa resistentziak en el marco de la cumbre de los pueblos enlazando alternativas madrid 2010 do eta izango dira islari Juan Hernández Zubizarreta, eh, bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko eh, irakaslea eta emakumea asamblada eta ekologistaak martxaneko kide batzuk. Izango da, Unibertsitateko subiria etxeko graduaretoan, Sarrikon, lauretati sortxiter arte. Eta beno, gaur bai, hasi eh, dira ja, ba, orduinako jaiak, 8 maio, oi oi Eta hori, ba, gaur goize, goizetik izan da txupinasoa Eta, bueno, ba, gauetik egongo dira kontzertuak, e, ba, Disturbio... E, bai, Disturbio? Mm. Eta aldearekin, eta gatillazo mm. <risa> Eta ba, esango da, orduinako plazan, ba, marretan, eta e, amaiketan, eta gero bitardita así que Berbena itzela, que resala tal de uh -huh. Aupa, Bueno, y tenemos eh, otra cosilla para hoy viernes, que es el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bilbao, FANT. Desde el 3 de mayo al 9 de mayo, eh, información en la página del FANT Que hay mogollón de películas y cortos Pa' todas y pa' todos La verdad es que está muy bien el Festival de Cine O sea, que si todas aquellas personas humanas Que les gusta bastante el cine fantástico Pues tenéis una posibilidad este fin de semana De disfrutar con un montón de películas Y un montón de cortometrajes La inmensa mayoría gratuitos Bueno, toca tu site Bye Quería hacer boicot, baña esquina en Asís Angolan Ruper Ordóñiga en Conchertua ¡Uééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sí, joder. de gean ay alau, eh Bueno, eh ruper ordolika, iaia, jenda gustietan ahetsenda, Ya, ya, espiana, ya un, Zunata, clásico, un, ¿sí? un clásico, ah, ah, un clásico. Eh, ya y, y si no toca, nos lo inventamos Olada. Para que aparezca <risas> Bueno, vamos a continuar un poquito con la agenda Pues mañana, eh, 8 de mayo Por la mañana hay una calejira Contra los recortes sociales La calejira pues, eh, saldrá a las 12 De la Diputación Foral de Vizcaya En Gran Vía 25 Así que os animamos a todos y a todas a participar Esta calejira la convocan Pues la Asamblea de Parados de Baracaldo y Sestado, La Asamblea de Afectados de Bilbao Eh, berriochoac, eh, Dano Clan, El Carcha, Mujeres del Mundo, La Posada de los Abrazos y Son Racismo. Y luego eh, tenemos eh, otro, otro taller que ya lo hemos comentado en las noticias. Es el taller para hombres organizado por gison Ekimena y Santurchi Berdín Gunea. Y es un taller para hombres, para... Eh, para eh, me he liado ahora, <risa> perdón. Perdón. Eh, Es un taller para, para hombres para replantearse el modelo masculino. machista y masculino eh, en el que vivimos actualmente. Uh -huh. Entonces será mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Santurchi. Y los temas que se tratarán pues eh, son los siguientes. El origen de las diferencias entre hombres y mujeres y cómo se construyen los roles y estereotipos que se, que se asignan a unos y a otros el análisis crítico del modelo de masculinidad actual actualmente hegemónico y las nuevas maneras de ser hombre bueno pues eh, una vez más os recomendamos este taller que aparte de novedoso que no es lo más común seguramente que será muy atractivo sí, y muy interesante muy interesante, interesante. Hmm. continuamos eh, eh, bueno ordueña cojayak berris gaur tan y que está quite en Harch, no, ...concierto de Nueva Alaska... ni ...Nike Guía Sanda es de norte de Nueva Alaska... vale ...es que... ...tampoco es mucho... ...pero eh, en el programa viene como que es un concierto... ...de una verbenilla así bastante maja... ...o sea que todos aquellos y aquellas pues que el sábado... ...pues no tengáis ningún plan... ...pues que no ruña pues bueno que hay cosillas... ...y que bueno que son jaillas que son ocho mayos... ...y que siempre va a haber una, un buen ambiente... Uh -huh. ...y luego nada pues eh, pasamos al domingo 9... I, ahi, tenemos eh, berbalagun, sextaoko berba taldea, eskerraldeko mendilagunal altipitatz mendira abiatuko dira. Orduan informazio gehiago, ba, sextaoko aeka euskalte gian, laiberia batean, ez? Edo telefonoan bederatzi lau, lau bederatzi sei, zero bederatzi, zero, zero. Eta ezaztu gainera, azte honetan izan delare barakaldoko magia, magia jarduerak, eta izango direla eta gaur badago gala bat, baina gala, galarika hundiena izango da bihar. E, orduan eta jamet ia aprobetsatzen dugu, esateko mesedes gonbida penak <laughs> nahi ditugu <laughs> leku publikoetan inoiz ez dira gonbida penak ailegatzen aurten bentsat ez dira gonbida penak ez dira gonbida penak ailegatu eskultura txetara esiñora beraz mesedes gonbida penak urrengurterako eta bueno ba, ba zer gehiago dago zer gehiago bazte artean e, bajarri Zer, barkatu? Ah, holan. Ezeiz ulan txuten. Ah, bai, barkatu. Ba, azte artean e, jarraktuko dute Mbos Europaren aurukako hori e, itxaldiarekin eta kanpo e, zurra abolicioa lege bete dezatela, deuda externa abolicioa, kese kumpela lehi, ba, egongo da itxaldi bat. E, e, eta eusko joloritz aurrean elkarret, elkarretaratzea. Oe, ba, bai da... <risa> Zaila da, Zaila. Eh? Eta bueno, e, baina barkatu, hau ez da izango itxaldea, hau izango da konzentrazio bat eta izango da amaiketan eusko jaularitza, jaularitza. Eta bueno, e, hasta azkenean, amabian, ba, berriro daukagu M2 Europaren aurka Eta nik ez dute zango esaldi hori edo hitz hori. Hordune, bueno, hori. Ba, Kampo sorra abolozioa, legea bete desatenla deuda externa abolizion, que se kumpla la lei. Eusko jaularitzaren aurrean elkarretaratzea elkarre eh, ba, maiketan. Ez eta, ki, bueno... Ez que kal... dute, eh? Bai, bai. eta azte azkenan. Horidaz, bai. Ikaten eta gero muskisen, eh? Segongo dira vai. muskisen ere, musk mm. muskiseko gazte gunean, eh, saspiter ditan. Eta bertan esemen eta esiñun, eh, eta islariago zinatxio di, foko argentinako emakumea eukiko dugu. Eta <risa> listo garesto? Si, sí, aquí hemos eh, llegado la agenda de hoy y bueno nos despedimos eh, del programita Tzatzimoloni de que nos hemos ocurrido hoy entonces pues nada agur Fontso agur Cristina agur ag Tamara agur Naya <risa> agur Maki Tarantza etab Va, de aquí sube, www.erricolore.org Está Facebooken, está Facebooken Ah, está Facebooken, bueno, va, ahí Se de, moderno a eh. Sí, sí, sí Y luego los lunes a las 9 eh, En... En Tastasia, en Tastasia Y vai. en su Pimpa Irratian Aste arte tan Aste arte tan vai. Va, bueno, urrenguarte que Eta arte. agur Agur